Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor nos llama Y hasta hoy te recuerdo Y alguna vez te sueño Dormida entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Arrepiento porque hoy pude sentir cosas que ya no siento aunque me regalaste poco a poco tu olvido PORRA Si yo mi